Eh. Egunon, pues sí, nuevamente tenemos que hablar de los precios de la luz, que parece que es una constante cíclica, sea por por eh, un aumento del consumo, por la climatología adversa o, bueno, por otras causas. Esta semana conocíamos que la manera en que se nos va a cobrar la luz nuevamente vuelve a cambiar y para intentar aclararnos un poco del, de qué es lo que está pudiendo pasar... Está con nosotros Miquel Líbano, él es miembro de la cooperativa Goyener, que bueno al que saludamos, Egonón Miquel. Egonón, muy buenas. Muy buenas. Oye, quizás lo que sería interesante también para la gente que no puede nos pueda conocer es que nos expliques en cuatro palabras qué es Goyener. Bien, sí, sí es importante primero conocer el proyecto nuestro, sí. Eh, Goyener eh, es un proyecto ciudadano y cooperativo. ¿Eh? surgió de, de, de unas personas voluntarias que tenían unos sueños ¿eh? allá en el 2012 y a día de hoy ya estamos 14.000 socios y socias ¿eh? Eh, pues bueno Goyenere lo que veía en aquel momento y bueno, eso sigue ahí es que bueno, había un acaparamiento de los recursos en el sector energético en el sector de la electricidad por, por parte de cinco grandes empresas ¿eh? que es lo que llamamos el oligopolio Y, y bueno, que controlan todo todo el cotarro en, en el tema de la electricidad en el Estado. Eh, veíamos también una degradación del medio ambiente. Eh, al final esas empresas eh, tenían criterios económicos únicamente. Y bueno, pues degradación del medio ambiente, dependencia energética amplia. teníamos que Tenemos que comprar fuera energía, mucha. Y bueno, y luego también esas empresas, pues opacas, eh, atención mala. entonces, ¿qué dijimos? Bueno, pues en Goyener queremos ofrecer otra alternativa a la ciudadanía. Vamos a, pro a proponer un proyecto participativo. Por eso es una cooperativa, para que tomemos decisiones entre todas las personas. Eh, queremos poner el, el, a las personas por delante del capital. Eh, un proyecto por el bien común. Y bueno, y empoderar a, a la ciudadanía bueno, pues para conseguir un modelo distinto, ¿no? Entonces, nuestro modelo es un modelo distribuido. En vez de que esté controlado por cinco grandes empresas en grandes centrales, bueno, pues proponer un, un modelo distribuido, que la energía esté en manos de más personas y eh, también con producciones más distribuidas, más locales. ¿eh? Así, pues también generas riqueza en el entorno local y repartes un poco, ¿no?, eh, pues eh, este los beneficios entre comillas no eh, nosotros somos sin ánimo de lucro goyener ¿eh? pero bueno siempre se habla de hay que hablar de economía también y bueno y sobre todo también pues nosotros somos un proyecto con transparencia con cercanía eso es también un punto fuerte ¿no? y entonces bueno en goyener tenemos eh, dos cooperativas ¿eh? en, el, en el tal de goyener tenemos hoyyener taldea tenemos dos cooperativas una que es goyener cooperativa para en causar toda la parte de contratos eléctricos, nosotros podemos somos comercializadora eh, oficial y podemos eh, eh, gestionar los contratos de electricidad nosotros todo lo que adquirimos eh, tanto de producción propia, que tenemos algo de producción propia, como lo que adquirimos en el mercado, es de origen 100% renovable, ¿eh? eso está garantizado con certificados de, gar de garantía de origen ¿vale? y por otra parte tenemos la cooperativa NAFARCOP ¿Eh? que bueno, co la cooperativa Goyener tiene su sede en Gipuzkoa y la cooperativa Nafarco en Iruña. Entonces, eh, bueno, a través de Nafarco canalizamos todos nuestros proyectos de generación y también todo nuestro asesoramiento para el autoconsumo, etcétera. Y bueno, eso en un esquema así muy rápido, eso es Goyener. Tengo, ent tengo entendido, por lo que he podido leer, que uno de los objetivos sería ¿no? que toda la, la energía que, que consuman vuestros socios o, bueno, vamos, vamos a utilizar la palabra, la palabra clientes, entre comillas, sí. sea autoproducida, ¿no? Ese es el, el objetivo, el sueño no final y poco a poco vamos dando dando pasos. No es fácil. Eh, todos nuestros proyectos, de momento, han sido financiados a través de las personas socias. ¿eh? O sea, nosotros habíamos ventanas de financiación para nuestros proyectos de generación y las personas socias que lo deseen, esto no es obligatorio, lógicamente, pueden aportar eh, hacer sus aportaciones para, para llevar a, adelante esos proyectos. Entonces, bueno... Ahí está, ¿eh? ese es el reto, conseguir que todo lo que consumamos lo produzcamos desde desde Boyener. Imagino que cuando tú eres habit frente a 5 o 10 o 20 goliasnos que son los que manejan todo este cotarro de la energía eléctrica, será todo muy difícil, ¿no? Pues sí, sí, es difícil. Eh, ellos tienen mucho poder económico y mucho poder político, importante, las puertas giratorias y todo esto. Eh, entonces, pues es, es complicado, es complicado y nosotros pues funcionamos, pues eso, con... con con lo que nuestros socios nos apoyan, o sea, al final es eso. También al final tenemos una, un apoyo también de la banca ética, desde Fiare, etcétera. Entonces, bueno, eso también es importante tener ahí ese colchón financiero, ¿no? Pero realmente nuestros proyectos hasta a día de hoy han sido financiados por las personas socias que nos que nos apoyan, que apoyan el proyecto Vamos al, al tema del que se habla toda la semana y que seguirá dando que hablar. Es todo esto del cambio de tarificación, de junio y demás. Bueno, uno se pone a leer un poco sobre cómo es esto el mercado de la luz y es casi tan incomprensible como intentar entender el, el recibo. Pero bueno, me quedo sí. con dos conceptos de cómo se tarifica. Uno podría ser el tema de la distribución y los peajes ¿verdad?, y otro sí. el de la subasta. Parece que esta vez el motivo del cambio de tarificación es todo el tema de de eso de los peajes y de la distribución de, de la luz, en el sentido de que cuando usamos todos la luz a la vez, toda esa red se satura y sería como la justificación de la que han echado mano. No sé qué nos puedes comentar al respecto. Sí, sí, efectivamente, eh, lo que has comentado. ¿eh? Este cambio afecta... a A la parte de factura, bueno, vamos a hacer una pequeñita introducción. Uh -huh. En una factura eléctrica, ¿qué pagamos en una factura eléctrica? Bueno, lógicamente la energía que consumimos, esa electricidad que viene a nuestros hogares, hay que pagarla. Pero también dentro de una factura eléctrica pagamos un montón de conceptos que están regulados. ¿Eh? para que todo el, el sistema funcione tienes que pagar las redes eléctricas para que esa electricidad llegue a tu casa y otra serie de cargos que eh, regula el gobierno para que bueno todo este este sistema eléctrico funcione entonces eh, esto afecta este cambio tarifario precisamente a lo que has dicho no a esa parte regulada de peajes por el uso de las de las redes de transporte y distribución y otros cargos regulados ¿Eh? entonces Desde el gobierno eh, nos, nos dicen, bueno, vamos a cambiar la forma en, en que repartimos estos costes. Es decir, hay unos costes que tenemos que financiar entre todos los consumidores, bien sean hogares, empresas, entre todos. vale Entonces, la CNMC, que es eh, una entidad del gobierno, la Comisión Nacional de, del Mercado y la Competencia, es la que puede decidir cómo y cuándo, Eh, se reparten estos costes. ¿eh? ¿De qué manera se reparten? En la factura eléctrica a nivel estatal, entre todos los contratos. Y entonces ellos dicen, bien, pues eh, lo que lo que han hecho es mover parte del, del coste que estaba en la potencia, ¿eh? en la parte fija de la factura, y lo han trasladado a la parte variable. Con lo cual lo que vamos a ver es que nos aumenta eh, la parte de nuestro consumo. Sí que nos baja la parte fija, pero nos aumenta la parte variable. ¿eh? Y a eso afecta. Luego, otra parte de la factura es, como tú decías, la parte del, de la subasta, ¿no? del mercado eléctrico, que es ahí donde se decide el precio de la energía pura, de la energía neta. vale Eso es otra cosa. a este, este cambio tarifario no afecta a eso. Eso sigue tal cual está a día de hoy. Cada hora, según la oferta y la demanda, cambia el precio de la electricidad. Y todo ese paquete nos llega a las comercializadoras y hacemos con un lacito una factura que incluye todos estos conceptos. ¿no? Entonces, a todas las comercializadoras nos afecta este cambio porque esos costes que nos van a imputar de las redes eléctricas y otros cargos, ahora nos los van a repartir de una manera distinta, que es, que ya lo vamos a decir luego, eh, según la hora del día en que consumas va a ser más caro o más barato. Eso es un poco. Vamos a hablar también para que la gente que estamos puestos conozca sí. pues un poco cómo es todo el tema de la subasta, ¿no? porque curiosamente no marca digamos el precio de la subasta el que ofrece energía más barata. ¿no? Efectivamente, eso es el, lo que se llama el mercado marginalista. Entonces, cada hora eh, hay una demanda de electricidad ¿no? y a esa demanda hay que darle una respuesta desde las plantas de generación. ¿Eh? una oferta es oferta y demanda es un sistema totalmente capitalista entonces eh, si esa demanda que hay en una hora se puede cubrir con, con energías más baratas como pueden ser las renovables bueno pues el precio de esa hora es muy bajo pero si las renovables las nucleares las hidroeléctricas no pueden eh, cubrir esa demanda entran entran en juego tecnologías más caras que suelen ser las fósiles y esas marcan el precio más alto y ese precio es el que queda para todas las tecnologías es decir marca ese precio y ese es el precio de, de la hora no importa que un alto porcentaje se haya cubierto con tecnologías baratas no se hace una media digamos de bueno pues de todo la La oferta que ha habido, de todos los precios que ha ido marcando cada uno, ¿hacemos una media? No. El último que ha entrado es el que marca el precio para todos y el que marca el precio desde ahora. Con lo cual, pues ese sistema, eh, luego también comentaremos un poco, eh, bueno pues favorece mucho, sobre todo a las hidro hidroeléctricas y nucleares, uh -huh. que tienen costes pequeños y van a cobrar mucho. Uh -huh. eh, ahora no sé ya muy bien por dónde seguir en el sentido de sí. que otro de los conceptos que de los que hemos hablado estos días y que parece que también tiene bastante que ver con, con este cambio de tarificación o con toda la bronca política que hay de fondo de grandes corporaciones es el tema este de los beneficios caídos del kilo ¿no? que es eh, sí. el pago por, por emisiones de CO2 al producir electricidad y que parece que es... Por lo que intuyo es una de las madres de cordero del cordero de todo lo que es la calificación eléctrica y la bronca que tienen ahí, ¿no? Sí, eh, en parte, en parte el hecho de que tengamos una un precio alto de la electricidad pues viene viene ahí de aire. todos esos conceptos regulados eh, que van cubriendo pues a veces parches, a veces agujeros y a veces necesidades eh, y que hacen que aumente mucho. Entonces, En, en al hilo de lo que comentábamos del mercado marginalista como la última tecnología que entra es la que marca el precio ¿qué ocurre cuando entran las tecnologías fósiles desde el 2005 se están pagando unos eh, bueno unas primas por emisiones de co2 vale eh, entonces estas empresas tienen que pagar eh, unas primas porque Digamos, unas multas o llámalo como quieras es pagas por, por emitir co2 la, al ambiente tienes que pagar entonces qué ocurre que eso eso que tienen que pagar ellos por supuesto lo pagamos nosotros o sea lo, lo incluyen en la en sus costes e, y entonces ese precio es alto vale qué pasa que eh, como todas las tecnologías eh, cobran lo mismo en esa hora según el precio que ha marcado el, el más alto Eh, digamos que esos esos costes del co2 que, que encarecen la factura también luego las las hidroeléctricas y las nucleares reciben digamos el mismo precio de su electricidad el mismo precio al que al que se le ha pagado al fósil que emite co2 con lo cual están recibiendo muchos beneficios por esos por esos derechos de co2 Ellos no emiten CO2, las nucleares, las hidroeléctricas, con lo cual no tienen que pagar derechos de CO2, pero están recibiendo el, el precio alto que había marcado el fósil. Entonces, esos son los beneficios caídos del cielo. A mí a mí me, me están pagando como hidroeléctrica un dineral en determinadas horas del día y yo tengo muy pocos costes. Entonces, eso es lo que ahora el gobierno acaba de presentar bueno en el congreso todavía no está a pruebabado aprobado, aprobado eh, bueno pues recortar a las hidroeléctricas y a las a las nucleares y eh, bueno esos beneficios que les están cayendo del cielo recortarles mil millones es lo que han anunciado con lo cual en los hogares se nos abararía dicen el 5% la factura eléctrica a ver si es verdad a ver si lo aprueban porque luego hay un, un proceso de, de, de como se dice, de consultas, etc, etc. Entonces, bueno, ellos anuncian que esperan que para fin de año esté eso ya en marcha, pero a ver si es verdad. Y ahora viene la pregunta del millón, ¿no? Eh, desde, una, desde una cooperativa pequeña que os metéis en, en toda esta movida de, de las eléctricas y demás, ¿cómo estáis viendo toda la situación? Porque claro, en principio todo ha sido a, a, a bote pronto, ¿no? Parece que nos podría beneficiar al... ...al consumidor bajo, ¿no?, a, a los hogares, por decirlo de alguna manera... ...pero también por lo que leemos o oímos a gente... Eh, ...pues todo esto de, por decirlo también a bote pronto... ...de poner la lavadora a la noche, de planchar a la noche... Sí. ...ya estaba aprobado. Sí, sí, sí, eso es la parte que hemos hablado antes de las nuevas tarifas... Eh, ...entonces, ahí lo que ocurre... Eh, bueno, hemos dicho que baja la parte fija de factura, la parte de potencia, y aumenta la variable. De alguna manera una cosa se compensa con la otra, pero no del todo. Entonces, eh, de media, lo que parece es que vamos a pagar de media un 5%, 4 5% de más en la factura. Según los casos, hay casos en los que se van a quedar a la par... ...y casos en que igual pagan un 8% más ¿Eh? pero bueno estamos hablando de media en hogares hablo eh porque luego empresas eh, que tienen potencias altas tienen otro tipo de horarios y otro tipo de, de afectaciones pero no bueno, centrándonos en hogares eh, bueno pues es así parece ser que, que algo se va a encarecer ¿eh? entonces eh, sobre todo hay unas unas horas durante el día que van a ser muy caras ahí es donde realmente está aquí de la cuestión ha aumentado el precio bastante en en una franja concreta del día. Y si quieres, pues puedo explicar un poco eh, esos horarios como son. Sí, sí. ¿vale? Eh, digamos que ahora vamos a tener tres periodos horarios. Uno, nocturno, que va a ser de 12 a 8 de la mañana, de 12 de la noche a 8 de la mañana. Y luego, los fines de semana y festivos a nivel nacional también van a tener las 24 horas exteriores. Esa franja barata, ¿vale? Entonces, fines de semana, festivos nacionales, la, la electricidad es barata. Por las noches entre semana, la electricidad es barata, de 12 a 8. Bastante más barata que ahora. ¿Qué ocurre? Que luego, en los días laborables, durante el día, se van a in ir intercalando dos periodos. Uno intermedio, con un precio razonable, y otro caro, con un precio muy caro. ¿Vale? Ese precio caro lo vamos a tener, pues justo cuando hay más demanda de electricidad, ¿eh? de 10 de la mañana a 2 del mediodía, a 2 de la tarde, y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Nosotros tenemos un truquillo que es, si, para acordarnos del horario, quiero decir, eh, acordaros siempre las 10, tomar las 10 como referencia, y decís 10 de la mañana más 4, de 10 a 2, y luego 10 de la noche menos 4, de 6 a 10. Así te acuerdas un poco cuando tienes el horario externo ese más caro. Entonces, bueno, la recomendación, pues hombre, en la medida de lo posible, pero ya sabemos que no siempre se puede y la gente se enfada, pues intentar trasladar algún consumo, aunque sea de lavadoras, lavavajillas, algo, a, a los horarios intermedios o baratos. Uh -huh. eh, siempre cuando eh, se ha hablado un poco de de la subasta de la luz, porque había una gran demanda y demás. ¿Se ha pedido al gobierno la intervención en, en este sector? Por lo que parece, ¿no? Por la ley esta que está a punto de entrar o de aprobarse, parece que eso podría ser así. No sé cómo lo, cómo lo ves tú. Pues hombre, sí, esto es un, una reivindicación que viene de largo, que, que estos costes que de sistemas regulados, que son... son tremendos y se han pedido auditorías para para saber si realmente esos costes son reales y bueno, pues a través de problemas que ha habido en el pasado, tipo el déficit de tarifa aquel famoso que, que bueno, había un precio de la electricidad que se estuvo en aquel entonces pues un poco controlando desde el gobierno, pero realmente los costes eran más altos y ahora, por ejemplo, pues estamos pagando un déficit de tarifa que encareció mucho Eh, la factura eso es un ejemplo ¿eh? pero bueno el, ahora el gobierno parece que está intentando pues enmendar un poco eso y por un lado está esto lo que hemos comentado ¿no? el, el, el recorte de los de los beneficios caídos del cielo de las nucleares y las hidroeléctricas que parece que abaratar a un 5% la factura en hogares luego en empresas y tal hay otros números pero parece que abarata en todos y luego el eh, También está está se está creando el, un fondo un fondo para eh, trasladar ciertos costes eh, de primas de renovables antiguas etcétera a, a, a otros sitios que no sea la factura por ejemplo pues a, a petroleras y, y bueno eh, empresas energéticas contaminantes y tal se les está in, se les va a ir a lo largo de cinco años esto tampoco está aprobado pero está en proyecto eh, a través de ese fondo Pues y esos costes que tenemos de, de primas de renovables antiguas, quitarlos de la factura eléctrica y moverlos a otro lado. Entonces, lo que está anunciando el Gobierno, que si eso se aprueba, eh, se va a ir implantando en los próximos cinco años y abaratará otro 10% la, la factura eléctrica. Total, que con estas dos medidas se conseguiría un 15% más barata la factura en hogares. A ver si es verdad, porque esas cosas luego hay que aprobar Ya sabemos que las grandes empresas tienen mucho poder en el gobierno, entonces, bueno, pues veremos a ver. ¿eh? Pero bueno, parece un paso interesante, al menos. Algo están haciendo. Sí, sí. Otro de los igual grandes problemas, y ya lo has mencionado al principio de, las, de la entrevista, es esto todo esto de las puertas giratorias. no Leemos ahora mismo una noticia en un, en un periódico digital Que habla eh, en concreto de hasta 12 políticos que han acabado las eléctricas. Sí, sí, eso es una constante. Es una constante y, y bueno, pues es lamentable. Al final ahí se crean esos esas relaciones de poder y cuando sales de, de los puestos de poder te, te enchufan en... Bueno, te enchufan, no sé, acabas siendo un consejero en una gran eléctrica o en una petrolera, en fin... Pues eso es así, es una realidad. Uh -huh. Y claro, eh, de ahí que pues cuando se regulan las cosas, eh, esas, esas influencias tan fuertes de los lobbies, eh, pues pues al final se regulan muchas veces pues no a favor de, de los consumidores, sino de las grandes empresas. ¿no? Uh -huh. eh, teniendo en cuenta que hoy en día sin luz no podríamos vivir, si tuviésemos uh -huh. un apagón seguramente tendríamos serios problemas, muy sí, serios. Sí. Eh, grandes problemas para, para todo el mundo eh, estamos hablando de que entonces las corporaciones eléctricas grandes son un poder fáctico de hecho, ¿no? Totalmente, sí, sí, estamos hablando de un de un bien básico o sea, la electricidad es un bien básico la energía y está en manos eso, de, de cinco grandes empresas con mucho poder y bueno, por eso están surgiendo este tipo de movimientos como Goyener en otros puntos del Estado hay otras cooperativas con las cuales colaboramos a través de la unión renovables a nivel estatal y bueno pues eh, nosotros pues hacemos llamamiento a, a la ciudadanía a que apoye este tipo de proyectos para no sé contrarrestar un poco estos grandes poderes no ya sabemos que no es fácil y pero bueno por lo menos una alternativa alternativas ahí quizás uno sí. de los problemas también que hay para conocer cooperativas como la vuestra parte de, del acceso a los a los grandes medios de comunicación pues eh, sea igual el desconocimiento, el pensar igual que no vamos a tener o las mismas ventajas o el mismo servicio que una grande. Bueno, sí, eso muchas veces hay ese miedo, ¿eh? pero bueno, eso eso no es así. Eh, porque, por ejemplo, suele haber miedo en el respe con respecto a, por, por ejemplo, si hay un problema eléctrico en las redes o lo que sea, pues dicen, joder, pues igual me voy a quedar sin luz porque claro, como es una cooperativa pequeña no, eso no es así porque todo eso está muy regulado eh, las distribuidoras son las que tienen la, la propiedad de las redes eléctricas bueno, la red de alta tensión es de red eléctrica de España que es parte privada, parte pública bastante más privada que pública, pero bueno y las redes de distribución eh, que son las de baja tensión Eh, son propiedad de las distribuidoras vale por ejemplo en nuestra zona navarra país vasco eh, la distribuidora es Iberdrola distribución eléctrica es una empresa de iberdrola en otras zonas es endesa o u otras empresas luego hay también distribuidoras pequeñas eh, en, en localidades y así que tienen la distribución eh, pues municipal vale entonces todas ese ámbito técnico de redes eléctricas, contadores... Eso lo gestionan las distribuidoras y no se puede cambiar. Tú no puedes elegir tu distribuidora. Es así, eso está regulado. Por tanto, también los costes que tienen las distribuidoras están regulados. ¿eh? Y entonces, tú puedes lo que puedes cambiar es tu comercializadora. Es decir, aquella empresa que te va a gestionar la parte económico-administrativa de tu contrato. Entonces, Nosotros como comercializadora somos los que adquirimos la energía en el mercado, eh, nos encargamos de gestionar tu contrato, de gestionar tus facturas y también de ser intermediarios con la distribuidora para cualquier tema técnico que haya. Entonces, bueno, ante cualquier avería, cualquier problema, siempre tienes el teléfono de 24 horas de la distribuidora y en todos los aspectos económicos y administrativos pues tienes a tu comercializadora, en este caso Goyener, y bueno, pues tenemos en eh, nuestra nuestro digamos estructura para que eh, dar respuesta a las necesidades de las personas sin ningún problema eh, entonces ahí realmente no hay no hay ningún problema y en cuanto a precios eh, los precios eh, digamos que al final nosotros tenemos muy poco margen de de maniobra en los precios, porque realmente todos los costes de redes eléctricas que hemos dicho antes, peajes, cargos están regulados y luego hay un mercado mayorista que cambia cada hora que ahí tampoco tenemos mucha influencia eh, nosotros, lo, lo única que tenemos es pues el margen comercial que nosotros eh, a, aplicamos a todos esos costes para poder subsistir la, la, la comercializadora o sea, la, la cooperativa y ahí es donde nosotros jugamos Y, bueno, y tenemos nuestros mecanismos también de eh, para esas fluctuaciones del mercado eh, pues contrarrestar pues a través de, de, de compras adelantadas a través de acuerdos directos con productores con lo cual bueno eh, vamos yo 100% eh, garantizo que las pequeñas comercializadoras o las pequeñas cooperativas funcionan igual de bien o mejor ¿eh? porque luego la parte de atención al público Eh, es mucho más transparente mucho más cercana es, explicamos las cosas pues intentamos que la gente las entienda y, y sepa lo que está pagando y lo, y por qué lo está pagando entonces bueno pues eso es Un último tema Miquel ya que te tengo aquí que sí. bueno eh, seguro que daría por una entrevista o para varias es todo el tema de la erupción del, del coche eléctrico digamos que estamos en un momento de transición eh, bueno, sobre el consumo de de combustibles, ¿no? Se habla de cuál va a ser la alternativa, si el eléctrico, si el hidrógeno. Eh, no sé cómo así en cuatro palabras se dan las primeras sensaciones que tenéis vosotros de lo que pueda suponer en el mercado eléctrico pues la aún más demanda, ¿no? Porque si el parque automovilístico tiende hacia lo eléctrico, suponemos que toda la situación también cambiará, ¿no? Sí, eso es. También el, el cambio este de sistema tarifario en parte viene también por ahí, ¿eh? por la introducción de, de nuevos consumos eléctricos de la electrificación de los consumos y este sistema tarifario lo que intenta es adaptarse también a, a esta realidad eh, de hecho hay unas tarifas especiales para para recarga de coches eléctricos no a nivel a nivel personal eh, de, que tú te pones en tu casa un cargador sino bueno para ya en eh, grandes zonas de carga o lo que sea hay tarifas especiales, más más reducidas o lo que sea, ¿eh? eso está contemplado y, y bueno pues pues sí, la verdad que está claro que a más demanda eléctrica pues tendremos que hacer más producción y, y tendremos que organizar bien eso y bueno pues ir hacia las renovables y luego sí hay que tener en cuenta que, que bueno que si, si nos faltan los recursos fósiles, el petróleo, el gas natural, todo esto, que eso es un recurso no renovable y se va a terminar, y de hecho ya cada vez es más difícil extraerlo, pues tal vez no podamos, ¿eh? con las tecnologías que hay a día de hoy, eh, mantener este nivel de consumo y de crecimiento que no tiene ningún sentido. ¿eh? Eso también es importante. Eh, hay que ser realistas con eso. Pero bueno, realmente eh, sí que por lo menos las el sistema tarifario este está contemplando estas cosas y es una de las razones. Eh, por ejemplo, ahora mismo con el, el sistema tarifario yo creo que sí es importante que, que sepamos el porqué, ¿no? porque la gente no entiende el porqué de esto y, y se desenfadan porque al final ven se me está incrementando tal vez un 5% la, la factura eléctrica y no entiendo por qué han hecho este cambio. no El, el cambio es eso, favorecer la electrificación de los consumos y luego también... Eh, en racionalizar las redes eléctricas y la capacidad de generación, ¿vale? Eh, lo, como tú decías antes al principio, hay momentos del día en los que hay mucho consumo, hay momentos de, de pico de consumo, eso hace que tengamos que sobredimensionar las redes eléctricas y la capacidad de producción para dar respuesta a unos momentos puntuales del día y luego en un montón de horas del día está reducido sobredimensionado e infrautilizado. ¿no? Entonces eso no es racional. Por eso dice la CNMC, mira, eh, si me consumes en horas punta, te voy a, a, a cobrar más. Y si me consumes en horas valle, en horas de menos consumo, te voy a cobrar menos. Eh, sobre el papel es bonito, luego hay que ver si podemos realmente adaptarnos a ese horario. vale pero Pero esa es la razón. Una de las razones por las que han hecho este cambio. Luego también al, al tener la electricidad más cara durante el día y mucho más barata por la noche, favoreces eh, que se introduzca más el autoconsumo. ¿eh? Si tú instalas unas placas en tu casa, eh, vas a estar consumiendo de tus placas en momentos en los que la electricidad es cara y cuando no tienes producción que vas a coger de la red, lo vas a coger a más barato. Entonces eso también es, es un incentivo para el autoconsumo, con lo cual eso no está mal porque bueno va a haber más eh, eh, producción distribuida y renovable vale y luego para el coche eléctrico más de lo mismo, tú el coche eléctrico normalmente se carga por la noche por la noche la electricidad es más barata y la potencia también, porque para cargar un coche eléctrico necesitas contratar más potencia, por la noche es mucha más barata y durante el día ah, es otra novedad, puedes tener dos potencias, una del por el día otra por la noche Bueno, durante el día tienes una potencia menor que es más cara durante el día y por la noche una potencia mayor que es más barata vale entonces bueno al final hay ciertos bondades en este sistema tarifario nuevo ¿eh? pero lo cierto es que mmm, en muchas ocasiones eh, no vamos a poder adaptarnos a ese horario entonces vamos a ver si este cambio sirve para algo o no vale entonces bueno pues iremos viendo a mikel el eh... Ha sido un placer escucharte que nos hayas aclarado todos estos conceptos tan enrevesados y que a veces, pues pues vamos, prácticamente es como intentar enterarse, es como leer en otro en otro idioma que no conoces. Y sí. bueno, pues te, te brindo el, el micro por si quieres hacer alguna recomendación o sobre todo, bueno, pues comentar a la gente que nos puede estar escuchando si quiere contactarte con vosotros, ¿qué canales tiene? Bueno, eh, pues sí, eh, para contactar con, con el Goyenertaldea, eh bueno, en nuestra web goyener.eus eh tenéis toda la información, allí te ahí te aparece nuestras nuestras tres actividades básicamente, que es la la de comercialización, la de generación y luego la parte más social. Eh, pues cada tenemos tres entidades que son Goyener Cooperativa, Nafarco Coop Cooperativa y Goyener el Carte A. Ahí en Goyener.eus tienes las tres enlaces y bueno, pues para todo tema de contratación, contratos eléctricos vas a Goyener, para tema de generación y de autoconsumo a Nafarco eh, y, y bueno, para toda la, el, la parte social, bueno, pues al Carte A podéis llamar a nuestro teléfono eh, gratuito, 900... 816 365 y bueno ahí pues estaremos para, para todo lo que necesitéis y también bueno para acudir a nuestras oficinas eh, hay que pedir cita previa ¿eh? tenemos oficinas eh, en, en iruña tenemos oficinas en Bilbao en Gasteiz y en ripúzcoa en, en oricia y en san sebastián ¿eh? entonces bueno pues lo que necesitéis pues aquí estamos encantados de, de atenderos Ni Óscar Vale, Suri, Gerardo, ¿te ondean?